Manu Rivas, nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo, no sin antes mandar un saludo muy grande a Oscar Cachizala de Capilla del Monte que nos escribe al 11 50 12 35 89, dice, brillante compañeros Rashid Impecable Lucas Molinari, abrazo enorme vez escuchas más si no hay que te lleven donde estar mejor Vuelve a Recuerden, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Panorama Federal, a las 8, punto de partida, a las 10, desde el barrio. 4 de la tarde, abramos la boca, a las 6, la señal, y a las 20 horas, abrí la cancha. Muchas gracias por acompañarnos. Saluda Lucas Molinari. Gracias, Manu Rivas. Gracias a vos, Lucas. Muy bueno. Nos despedimos con Mareada. Tema de las pelotas del disco Esperando el Milagro 2003. Nos despedimos. Será esta mañana. la dinámica fm 89.3 radiográfica en movimiento Axel kisilov presenta el plan integral para la reactivación productiva para la pospandemia. El programa contempla un plan de obra pública, beneficios crediticios e impositivos, asistencia a distintos sectores y medidas para mejorar las exportaciones. Se impulsará un plan quinquenal de obra pública que incluye trabajos hidráulicos, viales y de arquitectura, construcción de viviendas, cloacas y agua potable con una inversión de 800 millones de pesos. El programa también contempla un plan de asistencia productiva y fomento de la demanda que impulse a los sectores productivos para bienes de capital e inversión productiva y de acceso a la demanda Córdoba en 14 días los incendios forestales quemaron más de 40.000 hectáreas el Valle de Punilla y el departamento Ischilín fueron los principales sectores en los que los bomberos debieron combatir las llamas que ya fueron controladas, según informaron las autoridades. El fuego arrasó con montes, pastizales, cultivos, flora, fauna y unas 20 viviendas en las cercanías de Capilla del Monte y Charbonnier. Anoche, en la localidad de Las Escobas, cerca de Cruz del Eje, la policía caminera tuvo que cortar la Ruta Nacional 38 por incendios que se daban en pastizales cercanos a la carpeta peta asfáltica, aunque se extinguió rápidamente y a la medianoche se reabrió la ruta. ¡Fútbol! El Barcelona volvió a entrenar sin Messi y se espera la llegada del padre para una reunión. El capitán argentino comunicó hace una semana su intención de abandonar el club adhiriéndose a la cláusula que le permitiría salir gratis. Jorge Messi tiene previsto llegar mañana, según pudo confirmar Telam de Fuentes del Entorno del Futbolista, para reunirse con el presidente del club, Bartomeu, en la que intentarán encaminar una solución que permita al jugador cumplir con su voluntad de abandonar el club de toda su vida.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 Siete minutos ocho horas pasaron de las 10 de la mañana, cuatro décimas, eh, 9 grados. Se dice al revés en realidad, pero bueno, también es válido. 9 grados, cuatro décimas, la temperatura actual en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Un día fresco. Día fresco, Vita. así es, buen día. Llegó septiembre. Llegó fin. septiembre, ah, a, finalmente. A pasitos de la primavera, nada. Una amiga decía ayer, no existe el 31 de agosto, es un invento, es mentira. Es como el 30 de febrero, no debía existir. Pero bueno, pasó el 31 de agosto y estamos ya... En septiembre, en, a ver, en el último tramo de un año infinito, porque no sabemos ni cuándo va a terminar este año. Eh, así que habrá que, que seguir aguantando y cuidándose, por supuesto. Está Nicolás mogia en la operación técnica. Está Claudio Orellano ya con nosotros al aire. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, queridos. ¿Cómo andan? Muy Acá, bien. ¿Has, podi has tarde, podido bien. dormir? Sí. Algo, algo, algo, pude dormir, algo, algo, algo, sí, sí, algo pude dormir. <risa> algo pude dormir, me costó un poco dormirme porque andaba bastante afiladito. Ayer a la tarde decidí eh, descansar un ratito porque había tenido también una noche de, de pocas horas de dormir porque ya había hecho una, viste que le había contado que le había hecho, había hecho un renta de lo que iba a ser el el nuevo programa que estrené hoy. Afortunadamente fue muy, muy muy bonito todo lo que me ocurrió esta madrugada en la apertura del diario nacional por radio nacional no la verdad verdaderamente muy feliz por todo lo que ocurrió por los llamados por por los mensajes de los compañeros de los amigos por los oyentes muy feliz muy feliz por todo lo ocurrido hoy. y bueno ya y el, y el lunes había hecho una como una presentación una venta del programa que también fue una un momento muy eh, muy muy excepcional eh, gratificante con Sonia por Con Sonia Ferraris, la locutora de, de Radio Nacional, enorme locutora, hincha tripera, como te dije, uh -huh. Laucha. Bueno, no es cierto que eh, eh, ayer descansé y bueno, estaba afinadito, la noche estaba bárbaro, ¿viste? Eh, y la verdad que pasó rápido todo, pasa muy rápido todo. A mí, yo que soy muy nochero, eh, no se nota, no no no no no no noté que haya pasado lenta en la noche, al contrario, quizás porque... Fue un programa bastante intenso, muy movido y todo. Aunque sea un programa con mucho contenido periodístico, pasó rápido, la verdad que pasó muy rápido. Entonces, cuando pasa rápido, porque la estás pasando bien, digo, ¿no? Claro. Eh, concretamente es eso. Cuando se pasa rápido, pues la pasas bien. A mí me pasa también con ustedes, que cuando estoy hablando con ustedes, se pasa la hora volando. Bueno, cuando pasa la hora volando, porque uno uno se siente bien. Así que, no, fue muy, muy lindo todo lo, lo ocurrido esta madrugada. Sí, llegué a casa... De rápido, porque eh, salí de, de la emisora, tomé un taxi, que no vi un alma a, la, a las 5 de la mañana con con las dos produ con mi productora y con la operadora, eran 5 y de la mañana, agarré un taxi, creo que 5 y 25 estaba en casa, estoy nomás acá a 5 minutos, en, en, en ese horario estoy a 5 minutos de casa, así que llegué, de las cosas, me tiré un poco de, de, de, de, de desinfectante, no es cierto, a, a, a la ropa concretamente, no mucho, pero me tiré, y directamente una vez que me acomodé todo, me acosté. Pero me costó dormirme, ¿viste? Me, me he dormido a las seis y cuarto, así que bueno. Acá estoy, acá estoy, pero levantado, levantado. Un poquito un poquito más tarde de lo habitual me levanté, porque te, me costó. Está bien. Me costó, pero bien, bien, bien, acá fuerte, fuerte, con un día nublado otra vez. Ayer vos sabés que, que chispoteó a la noche cuando uh -huh. me iba para el centro de Córdoba. Chispoteó un poquitito, eh, pero después de mucho tiempo chispotió y hoy sigue nublado y se dice que para para la tarde y la noche, a ver, si, a ver si se mantiene lo mismo, porque ¿viste? Va, va, es muy cambiante todo, ¿no? Está uh -huh. hablando de posibles lloviznas ahora en las próximas horas, y si sí se mantiene lo de lluvias aisladas por la tarde y la noche. Yo creo que la ciudad necesita un poco de lluvia, la claro. verdad es esa. Bueno, Pero ojalá aisladas, que pueda también llover en, en el norte, ¿no? este Que pueda haber una Sobre mano. Sobre todo en el norte. Vos sabés que, eh, a propósito, bien, bien caputaste ahí porque creo que se los comenté, ojalá... Creo que sí, se los comenté, que hablé con Boy Brussone, uh -huh. o Boy se comunicó conmigo, me dice, muchachos, tenemos salido, está lloviendo en la zona del desastre, que es la zona de Quebrada de la Luna, Valle de Ungamira y en Charbonier. Eh, se lo veía muy feliz a Boy por el mensaje, ¿no? Se lo veía contento. Así que empezó a llover, digamos, en esa zona, pero también una llovizna muy, muy débil, ¿no? Claro. Es eh, sí, decir, verdaderamente necesitan que llueva fuerte por esa zona. Claro. Inclusive ayer me enteré perdidamente que parece que en algún lugar de, de Punilla reavivó en algunos sectores el fuego, reavivó no sé de qué manera, no sé en qué magnitud, pero tuve versiones que había reavivado en algunos sectores, en algunos sectores pero que no representaba ningún tipo de peligro, digamos para para los habitantes, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Uh -huh. eh, ahora después me voy a actualizar un poquito con, con lo que esté pasando, si es que hay algo, mira si hay algo lo que sí me llamó la atención ayer a la noche que parece que hubo un movimiento sísmico y cuando cuando voy llegando ahí al centro me, eh, y, y llego a la radio y me hice la pregunté, ¿vos sentiste algún movimiento? Digo, no, nena, la verdad, no, yo salí hace 20 minutos de casa, la verdad. Dice que hubo un movimiento sísmico. Ah, bueno. Verdad, lo no, que, no, que faltaba. No. Sí, no, la verdad no lo sentí. Eh, vos sabés que cuando llegué yo acuerdo así sentí uno que me acuerdo que se movió la me acuerdo que una tarde llegaba de la radio y y me tiré un rato a descansar la tarde Ahí sí sentí el movimiento tipo siete y media de la tarde que me estaba despertando, sentí que la capa se movía, todo se movía, que fue una cosa de que yo dije, "10 segundos, me parece un universo". Y después otra vez en un restaurante, estaba comiendo un <risa> bife, <risa> sentí como como si hubiera como una como una perforadora que me pasaba debajo de mis pies. No fue la única las únicas dos veces que sentí un movimiento, digamos, de tierra. Y ese que yo sentía como como como que una perforadora iba a reventarme los pies, eh, duró, no te miento, cinco segundos, no más de eso, ¿eh? No más de eso, y que, me, que, que recuerdo que el mozo me decía, pero eh, vos sentiste lo mismo que yo, sí, totalmente. Pero no pasó más nada, ¿eh? Claro. No pasó más nada, no era para, ni para, ni para escaparse de la calle. Recuerdo el año pasado, un, un breve... ¿Cómo? Recuerdo el año pasado un brevísimo temblor aquí en el sur de la del conurbano que uh -huh. se sintió yo uh -huh. estábamos uh -huh. en el estudio me acuerdo y no lo sentimos pero eh, Ariel y otros compañeros de la radio sintieron un cómo se movió sí. eh, hubo muy algunos leve. resquebrajamientos muy muy leves uh -huh. no es zona sísmica para nada este la la provincia de Buenos Aires creo que con epicentro en Esteban Echeverría Eh, así que, tanta bueno, tanto pasa. En la Antártida hubo un sismo bastante importante hace, creo que ayer. exactamente 5 grados 1 en me llamó la atención sí. eso, ¿eh? ¿La verdad? Por la magnitud, porque, ¿no? si el lugar, uno piensa que por ahí Claro, no por no la magnitud frecuente. porque a mí me parece cuando vemos el paisaje de la Antártida por, por lo menos nos parece a nosotros, habría que ver, ¿viste que vos, te acordás que este verano hubo como una especie de deshielo en la Antártida y de algún Eso mucho manera, calor. y un paisaje muy distinto ¿No? Claro, además hizo mucho calor distinto. en la tarde. Claro, hizo mucho calor, eh, recuerdo, y había un paisaje muy distinto, pero bien parecía un paisaje llano.